La Zona Cero. Aquí están nuestros monográficos Zona Cero, hoy con un asunto fascinante, la, como fascinante es la, la intención o la ambición del hombre por eh, sobrevolar eh, los campos, las tierras, verlo todo desde la distancia suficiente como para tomar perspectiva, ¿verdad? Los pájaros han sido, yo creo que uno de los animales más envidiados de todo el planeta, eh, y es que el hombre siempre quiso emularles, el hombre siempre quiso volar, Bueno, pues esto no es precisamente la historia de los hermanos Wright, ¿verdad? En aquel Kitty Hop, en aquella localidad Kitty Hop, llamada así, eh, donde volaron por primera vez en 1903, en diciembre de 1903, pero sí es otra historia más enigmática a ver si cabe, porque vamos a hablar de esos pioneros, los que soñaron con volar, en eh, siglos pretéritos. Aquí tengo a, a mi querido Carlos Carales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues veo que vienes con tus alas móviles. Sí, Está aquí muy bien. están. Fíjate que máquina, ¿eh? <ríe> ¿Esta es de, de, de un siglo, del siglo XVI a lo mejor? O... No, es del XVIII, diecio, aquí lo pone. Fabricado por Diego Marín. Marín Spain. <ríe> es verdad, Marín Burgos. Sí, señor. <ríe> Hola, ¿qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes con un artilugio volador también sí. dispuesto, ¿no? Sí, es lanzarte... lo malo que haces a pedales. <ríe> también, también funciona. Ah, vienes con un, es verdad, es un, un precursor de Del, del helicóptero. ¿eh? Sí, sí, sí. He puesto unas plumitas para que aparente un pájaro. Sí. Pero vamos, no sé yo si esto va a volar. ¿eh? Ahora uh -huh. lo probaremos. Aunque claro, los hermanos Wright se llevan la oficialidad del asunto, eh, pero no fueron los primeros en soñar con volar. No, ya, ya no, hubo... no, no. Fíjate, yo creo que en la historia de la aeronáutica habría que reescribir muchas cosas. Se ha dado como pioneros o como los primeros a gente que dentro de esa historia oficial de la aeronáutica aparecen con nombres propios, con nombres de oro pero que no es así realmente incluso empezando por Ícaro fíjate que siempre se ha considerado a Ícaro el pionero de los vuelos eh, al aire libre ¿no? cuando en realidad fue su padre Dédalo el arquitecto de Dalón, el eso que fabricó lo, las alas eso, los arneses. Lo saben muy bien en la Marina Española Lo saben bien, pero sin embargo, fíjate cantidad de empresas, cantidad de logotipos que tienen nombre de Ícaro, cuando realmente Ícaro que era el hijo, además el insensato mm. el que no eh, quiso bueno, pues recibir ese tipo de consejos que le daba su padre, es decir según la leyenda, el que se acerca temerosamente y temerariamente, en este caso al sol y se le derriten las alas, es decir, todo eso y además muere en el intento, muere precipitado al mar, es decir, el que realmente consigue construir ese arnés ese es prototipo de, de primera máquina voladora es Dédalo, el primero que además logra sobrevivir y volar es Dédalo y sin embargo, fíjate cómo se escribe la historia en este caso la historia mitológica eh, los méritos se los lleva Ícaro bueno, pues con esto ocurriría lo mismo con otras cosas es decir, el primero que realmente dicen que vuela con un, con un avión a motor son los hermanos Wright, cuando realmente se sabe que no y después comentaremos por lo menos un par de antecedentes ya casi demostrados que es así y lo mismo pues con el, el precursor del paracaídas que eh, poco fue el que se le atribuyó, ¿no? Normalmente se acepta que el invento fue de Jean-Pierre Blanchard en 1785, cuando hoy por hoy se sabe que dos años antes el físico Lenormand ya, había, ya ah, se había lanzado desde la torre del observatorio de Montpellier. Es decir Cosas de este tipo yo creo que son importantes destacar, aunque no nos vamos a hablar un poco de estas épocas incluso tan cercanas, uh -huh. pero cuando hablamos ya de los pioneros, de esos eh, locos eh, bueno, pues, antepasados nuestros, eh, tatarabuelos, que volaban esos locos cacharros, sí que hay que hacer un homenaje digno a mucha gente que a, ahora mismo ha pasado desapercibida. La verdad es que muchos se dieron el castañazo y, y otros tantos sucumbieron y parece que que siempre todo empieza Leonardo da Vinci, pero, eso sí, no es así, pero ¿no? esa no, no es anterior. De hecho, claro. bueno, como vamos a hacer un pequeño repaso de los antecedentes del vuelo hmm. documentados y conocidos, obviamente el primero era referir a la mitología, o sea, que obviamente no es cierto, pero bueno, como como interés o como muestra de la de la pasión de los seres humanos por el vuelo, la leyenda de Dalo y Caro a mí me parece muy, muy bonita y muy atractiva, hmm. porque además eh, incorporan un elemento que luego se va a convertir en la esencia del vuelo occidental, y es la idea de construir una máquina. Es decir, hacerlo no de manera eh, sobrenatural, sino hacerlo mediante algo construido por la mano del hombre. Esto es interesante porque, aunque, me, aunque como yo soy uno de los convencidos, según las pruebas que hay, de que probablemente el primer vuelo de la historia lo realizó un musulmán, uh -huh. sin embargo, es cierto que, salvo esa pequeña excepción, todos los demás grandes eh, inventores, creadores o ideólogos, o incluso... Los que intentaron construir de una manera real máquinas voladoras son todos occidentales. Es una especie de regla común. ¿Por qué? Porque... Bueno, no, no nos entusiasmemos, Carlos, porque a lo mejor siempre hay un chino, ¿verdad? Que Sí, pero bueno, pero el chino... Pero la, en este caso... Que las... le pusieron una no, no, cometa si y No, sí, hay, hay casos, pero es, efectivamente, se basan casi en vuelo de cometa. En vuelo de cometa. ¿no? En ¿Sí? intentos de vuelo de cometa. Pero, pero los occidentales son... Ya acabo de decir que... Es casi con seguridad que fue un musulmán español, claro, por eso es bueno veremos... precisar de lo que vamos a hablar sí. ahora no es de la gente que, que saltaba desde una Exacto, torre sí. con una capa o con unas no, no, no, no, es una especie de paracaídas y se estrellaba o que podían planear un metro no, no, no, no, estamos tiene, no, hablando de la gente que, que realmente construyó un aparato volador con mejor o peor fortuna pero un aparato volador en fin, mm. con esa eh, toda la, la parafernalia técnica que se utilizaba en aquella época y que intentaron volar por lo tanto todos los saltadores de torres los vamos a odiar sí. porque incluso ya ha habido saltadores sí. de torres en, en la mm. época del emperador Emmanuel Comeno 67 después de Cristo ya hubo un sarraceno que debía tener las neuronas un poco dislocadas que ya se tiró de una torre no se sí. sabe qué le pasó no se sabe tampoco su nombre pero gente así había en aquellas épocas pero eso no nos interesa porque esos no eran realmente sí. prototipos de vuelos sino que ni eran inventores gente más ni o creadores menos ni estudiosos claro se trata de los que hicieron un análisis técnico bueno con sus limitaciones había más o menos cultos como veremos ahora había de todo pero que intentaron hacer Un análisis racional del vuelo para intentar construir máquinas que fueran operativas, de las cuales las primeras de las que se tiene noticia, curiosamente, no eran, como diríamos, tripuladas La primera noticia en el mundo occidental, aparte de la leyenda dícaro, referente a la construcción de una máquina voladora, eh, corresponde a Arquitas. Eh, Arquitas era un filósofo pitagórico que vivía en Tarento, en, en Italia, obviamente, en la ciudad griega de Italia, en el siglo IV cristo Y eh, era contemporáneo y amigo de Platón, de él se dice que era un matemático y astrónomo, aparte de eso fue general, era estadista, él fue uno de los dirigentes de, de Tarento, que como es bien conocido es la última ciudad de la Magna Grecia en caer en manos de, bueno de la península, no cuento Sicilia, en caer en manos de los romanos, y además por cierto, la causa de poner en contacto a Roma con Grecia de manera directa, puesto que es lo que atrae a Pirro a suelo italiano. El hecho es que, que Arquitas de Tarento era una de las personas más, más cultas de su época, era, se decía que él era capaz de concentrar en su persona toda la seguridad de los griegos y se le atribuye la construcción de una paloma mecánica que según los documentos greco romanos, consiguió elevarse en el aire y volar. Pues, aparte de, de este tipo de, de inventos de carácter artesanal lo que sí es cierto es que durante los primeros siglos las tradiciones de la, o los datos escritos que contamos se refieren siempre a máquinas muy parecidas es decir, son prototipos de máquinas voladoras construidas de forma artesanal normalmente de una manera muy complicada y tan complicada que solamente el creador de la máquina era capaz de hacerla y su conocimiento o sus técnicas se perdían con su desaparición o su muerte en ese sentido, el segundo sería Johannes Miller conocido también como Regis Montanus, que en el siglo XV, en Franconia, en Alemania, fue capaz, era un matemático y astrónomo, al que se le atribuye la construcción de dos máquinas volantes, una mosca, una mosca de una tamaño natural, era mucho más grande, y un águila. Bueno, según los testigos, el, el águila funcionó perfectamente y fue capaz de recorrer 500 metros, probablemente por una especie de sistema de planeo, lo que hacía probablemente la máquina, funcionaba por tensores muy parecidos a las gomas, se cree actualmente, de hecho, lo que se piensa que hizo Regis Montanus es, de una manera, con elementos metálicos capaces de planear, básicamente construyó un planeador de gomas. De manera que los resortes le permitieron volar, pues eso, aproximadamente 500 metros, que de ser cierto sería uno de los récords del mundo del vuelo, del vuelo con ese tipo de, de pero, técnicas. Pero esto es artilugio volando sin tripulantes. Tripulante. Sí, sí, son eso todos sin tripulantes. Era un modelismo. De hecho, el objetivo de la paloma, bueno, este tipo de águila era saludar al emperador... Eh, Federico IV cuando, cuando me llegó. Muy bien. y bueno pues, claro, pues de, hicieron claro, una sí. pequeña demostración de vuelo la verdad es que los 500 metros eh, se discute desde hace muchísimo tiempo Sí parece que voló porque los testigos son bastantes y, y la máquina debía tener un sí, más, cierto ingenio también, donde sí. hizo la prueba, y ¿sí? sin embargo el, el otro intento que hizo con el, el otro bichejo que hizo que era también una mosca pues ese no ese en cambio no consiguió volar se estrelló nada más <risa> nada más realizar su, su despegue ¿Y? pero vamos lo cierto es que se trataba de, de, de objetos in, ingeniosos bueno pues más o menos, como digamos, era friki, era un tipo raro que tenía una idea, creaba una maquinita que, bueno, que intentaba volar con ella pero, efectivamente, es Leonardo da Vinci el primero famoso, ¿no? el primero que ahora veremos cuál es el, al que hay que atribuirle el mérito del primer vuelo humano con una máquina más pesada que el aire. Sin embargo, es verdad que en el mundo occidental, Leonardo da Vinci y sus ideas del vuelo, del vuelo de coleóptero, el vuelo de helicóptero y de, y de los planeadores, pues bueno, se, se le ha atribuido siempre uh -huh. el primer intento serio de desarrollar una máquina voladora más pesada que el aire, aunque lo cierto es que nunca pudo llegar a nada con ello. El ortóptero. Exacto, el, ¿no? el artilugio en cuestión. Eh, pero antes de Leonardo, ¿hubo alguien que se que osó? Su ¿El que primero ah, el hubo, <risa> hubo varios, incluso el primero, el primero por lo menos, de que tenemos constancia, estamos hablando del primero que desarrolla un intento científico de vuelo, aunque realmente, si fuéramos precisos, tendríamos que hablar de planear, porque volar, volar, no volaban mucho, pero sí planeaban, lo cual ya es bastante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un aparato, de un artilugio para eso, precisamente, para planear e intentar imitar a los pájaros. Y el primero, mira tú por dónde, fue un andalusí, un musulmán, un hombre de ciencia, una persona pues también muy parecido a Leonardo da Vinci, pero con la diferencia de que estamos hablando de casi 600 años antes, que, que empieza a desarrollar este tipo de ideas. También era astrónomo, también era físico, desarrolló muchísima, muchísimo invento científico de su época. Y este rondeño, porque re nació en Ronda, pues bueno, un buen día vio también cómo se tiraban otros cuantos desde las torres y él se dio cuenta de que eso era una tontería, de que realmente se podía hacer un vuelo científico. Y entonces empieza en el año 875, 875 estamos hablando del siglo IX, Empieza a hacer unos largueros de madera articulados que se podían mover, que se podían abrir, de forma similar a unas alas, las alas de un pájaro. Y bueno, pues este loco, entre comillas, llamado eh, Abas y Firnas, es decir, este prototipo de, de, bueno, pues de pionero, de, ...del vuelo, pero del vuelo, ya digo, con una estructura totalmente científica y sabiendo un poco lo que hacía, porque además calculó el peso, por ejemplo, que tienen las, las aves en función de, del plumaje, él hizo todos estos cálculos y en el siglo IX se lanza, ya cuando él cree que tiene ese prototipo hecho, se lanza desde la Ruzafa de Córdoba, desciende planeando un largo techo, no se sabe muy bien cuántos metros... Y uno de los historiadores, por ejemplo, de la obra de Historia de los Árabes, que es Philippe Kittin, comenta que Firnas fue el primer humano conocido que desarrolla este intento científico de vuelo porque logra planear y logra aterrizar, pero aterrizar de tal manera que no se rompe ningún hueso a pesar de algunas versiones que se han dado. No, no, realmente eh, solo se le estima la espalda, una, bueno, una, una herida que, que va a carrear un poco, pues, una cojera prácticamente toda su vida, pero no se llega a romper nada no llega a, a morir, que es lo que había ocurrido con otros intentos similares que se habían hecho anteriormente a él. Este sobre, sobrevive al planeo. Sobrevive al planeo, exactamente, y lo cuenta. Pero claro, ya su fama era tanta la que tenía en aquel momento, ya digo que estamos hablando de un personaje que en el mundo sí, que está ¿verdad? considerado no solo un científico, sino un héroe. Es decir, en algunos países, por ejemplo, como Libia, yo creo que son datos interesantes para que los oyentes lo sepan, como en Libia, se han emitido sellos de correo recordando esta gesta. Ya hay un cráter en la luna. Con su nombre. Hay un cráter en la luna con es su nombre. Es uno de los y pocos y también... españoles que tiene un cráter en la luna con su nombre. Y uno de no, los hay aeropuertos hay de Bagdad, si es que todavía sigue existiendo, lleva también su nombre. Sí, <risa> o sea que... Bueno, eso mejor vamos a... Sí, por eso digo, pero bueno, me refiero que sí que ha sido siempre un personaje muy prestigioso en toda la historia, no solo de, de, bueno, pues de la ciencia árabe, sino como pionero de la aviación. Y es el que yo creo Que estamos hablando del primero, pero el primero con letras de oro y con grandes letras mayúsculas, el primero que hace este vuelo científico. Yo estoy de acuerdo, bueno, él era, él era muy famoso en el Emirato de Córdoba, de hecho la razón de su fama era porque era lo que hoy llamaríamos era un inventor, era una especie de Edison de la época, era brillantísimo, él básicamente se había hecho famoso a través de un reloj de agua que se llamaba el Almacata, que era el principal reloj de agua que tenía el, el Emir de Córdoba. Eh, a partir de ahí, bueno, él fue contratado como astrónomo, físico, mecánico, y como mecánico, aparte de fabricarle relojes, a un especialista en lentes, él tallaba lentes. Entonces, bueno, a partir de, del exitazo que tuvo con su reloj, se hizo muy famoso, pero dicen que la idea del bueno le, le vino de un accidente, de un accidente que tuvo eh, un, un loco, así le llamaban, que se llamaba Armén Firmán. Que en, 18, en el año 1852 se cayó de, de una torre en Córdoba cuando se lanzó con una gran capa para intentar hacer una especie de émulo de un paracaídas. Esto, esto puede, puede parecer eh, que, que había lista de espera para lanzarse por la torre, ¿no? No, de hecho no. Fijaros no. no que con eso yo porque digo lo que es método científico. Quién da la vez? Este tío se tiró desde la torre en el año 1852 y fue como el coyote, se pegó así contra bomba. <ríe> se vio la caída, el sonido y el golpe, ¡pum! <ríe> Pero bueno, sin embargo, eh, lo cierto es que Abas y estuvo observándolo, fue uno de los testigos de lo que pasó. ...y decidió que eso se podía mejorar, no con una capa, sino como bien ha dicho Jesús, con una máquina. De hecho, lo único que se sabe es que, es, es que era una especie de ala delta primitiva, estaba eh, compuesta de plumas y seda... ...y parece ser que tenía algún tipo de sistema de direccionamiento muy primitivo, basado probablemente en elementos de madera. El hecho cierto es que es el primer planeo de la historia, sin embargo, aparte de la lesión de espalda... ...algo debió encontrar, o algo debió de entender, que nosotros no conocemos... Eh, ben Firnas que hizo que no se continuara con la investigación, probablemente consideró poco operativo o muy peligroso, sin embargo, creo que el mérito de haber conseguido una máquina operativa para volar y sobre todo, lo más interesante del asunto, es decir, el concepto, el concepto de analizar primero lo que, lo que hay que hacer y luego ponerte manos a la obra para construir una máquina que te permita eh, llevar a la práctica o intentar reproducir el vuelo, basándote en la observación, en el análisis y el estudio científico. Eso es lo que creo que es el gran mérito de Abbas y Firnas y hace bien en los países musulmanes como Libia en hacerle un sello porque yo creo que desde entonces prácticamente sí. la verdad es que han tenido una mala racha, pero lo cierto es que es verdad que es, es fue muy brillante y sobre todo es eso, es el método ¿qué es lo que hay que hacer para poder tener éxito? Bueno, pues aquí tenemos al, al primer piloto aéreo, aeronauta sí. de, de la historia eh, Firnas y Ben Firnás Abás y Ben Nacido en Ronda y donde hace esa gesta Rondeño. fue en Córdoba Bueno, pues un insigne andalusí sí, sí. Eh, y ese mérito es, es suyo sin duda alguna. Bueno, tenemos alguno más Después que... de él, en el siglo XI, ya hay que ir hasta el siglo 11 tenemos al monje volador. El monje volador. Sí, el monje volador. Sí, estamos otro de claro. estos prevoladores pintorescos, aparte de discernás, pues hubo en este caso un benedictino inglés del siglo XI llamado Ilmer de Masmerlbury. Entonces este Masmerlbury que era un benedictino, pues bueno, también le daba por hacer este tipo de cosas. Recordemos que en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, donde se refugiaba el conocimiento eran los conventos, eran los monasterios, y donde, donde tenían un poco acceso a todo este tipo de tecnología y de ciencia. Pero bueno, pues este hombre, aparte de sus meditaciones, de sus oraciones y de sus paseos, pues quiso también construir, pues eso, también una especie de alas delta, ¿no? unas alas de plumas montadas sobre una estructura de madera similar, similar a un estas salas del delta para que más o menos nos ah. hagamos una imagen y efectivamente lo que hace es que en el año 1010 lo construye y ala, se lanza desde la torre de, del monasterio en este caso sí que se sabe lo que llega a sobrevolar unos 200 metros que no está nada mal y eh, bueno pues a diferencia de, de firnas no se lesiona es decir no se estropea la espalda ni ninguna pierna Otras versiones también comentan de que, de que, bueno, que también se rompió el, un hueso al besar el suelo, pero en todo caso sobrevivió al intento. Así que aquí estamos hablando de un personaje que hay que... Eh, circunscribirlo en una época donde un poco más tarde, Roger Bacon estamos hablando de ese monje del siglo XIII él ya contaba en algunas de sus obras que había gente que había sido capaz de construir artefactos y máquinas voladoras, incluso hay un texto que se ha repetido hasta la saciedad en algunos de estos libros esotéricos, donde él dice textualmente, máquinas voladoras como estas existieron en la antigüedad e incluso se fabrican en nuestros días. Estamos hablando de mediados del siglo XIII, cuando Roger Bacon escribe estas palabras. No se sabe que él construyera ninguno de estos artefactos, ninguno de estos prototipos aéreos, pero bueno, es muy significativo que unos siglos antes, como era el caso de Meldemas de Mousbury, este monje volador ya hiciera este tipo de intentos. Y después, como no, ya nos iríamos a Leonardo da Vinci, que yo creo que es tan conocido que a lo mejor no merece la pena mm. hablar un poco de todo lo que él intentó hacer, sino seguir un poco adelante, porque lo que hace... Leonardo da Vinci recoger un poco la herencia de todos estos que le precedieron en este tipo de vuelos. Ah. Hay otros cuantos que tuvieron menos éxito, pero yo creo que los dos más destacables, antes de que irrumpan la escena pública Leonardo da Vinci, es Itzirnás y es Malmedbury. Un andalusí, un, eh, un británico... Un inglés, ¿Un inglés? y no, ahora vamos con un, un brasileño que para mí tiene el honor sí. de ser la primera persona que consiguió elevarse con un medio menos pesado en este caso que el aire, sí. y antecesor con mucho de los de los Mongolfier y de, y de sus diseños de globos. Porque en el fondo era un globo lo que fabricó, que es Bartolomé Lorenzo de Guzmao... Hola. Bartolomé Lorenzo de Guzmao... que Jesús me enseñó su tumba, no sé. sorprendentemente. Sí, porque está enterrado en España. Porque incluso. está enterrado en Toledo, en Toledo, ni más ni menos. Toledo? Sí, sí, es una historia curiosísima que sí. ahora contará. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que nació en Santos, en Brasil, en 1685, a finales del siglo XVII. Residió en Portugal desde la Gran Sucesión Española, de 1708. Y eh, era famoso mm, por su memoria, una memoria por vista prodigiosa, y por su increíble habilidad mecánica. Él eh, había inventado, bueno, él fue básicamente un diseñador de, de máquinas, se había formado en Holanda, tenía un buen conocimiento de lo que eran la, las técnicas industriales más avanzadas de la época. Era además una persona enormemente culta. Y en 1709 eh, dirigió al rey de Portugal una carta en la que le comunicaba que había inventado un instrumento para andar por el aire del mismo modo que por la tierra y el mar. Y lo publicó en un manifiesto, que se llama Manifiesto Sumario, para os que ignoran poderse navegar pelo elemento do aire. me encanta. Entonces, cuando... <risa> se burlaron de él, le llamaban el volador. El volador. Lo que pasa que es que se burlaron de él hasta el 8 de agosto de 1709. ¿Por qué dejaron de burlarse de él esa fecha? Pues no por nada especial, sino simplemente porque voló. Porque voló. Efectivamente, <risa> delante de... de un montón de testigos no hay ahí ninguna duda eh, sí, entre ellos el rey Juan que el de efectivamente Portugal, ¿no? de Juan Quinto de Portugal uh -huh. que le nombró además académico de la historia uh -huh. es decir delante de todos los testigos cogió y con una especie de globo aerostático que de hecho es lo que había fabricado basándose en un principio que luego siguen los hermanos Montgolfier y que Blanchard, bueno Blanchard resaltó no los Montgolfier por, uh -huh. por por por bueno, por semanas porque uh -huh. si no lo hubiera conseguido él con alguna de las ideas que estaba que estaba manejando consiguió ser para mí de verdad que absolutamente probado, la primera persona que suele volar en el aire con un globo aerostático. O sea que, Guzmán o, o primer aerostático de la historia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. totalmente <risas> demostrado. El problema de este hombre es, era jesuita, eh, un sacerdote jesuita, Sí, jesuita, la que brasileño. cayó en desgracia en Pombal, con Pombal, toda su, su orden, bueno, es claro. una historia tristísima. ¿Qué ocurre? La inquisición empieza sí. a tomar cartas en el asunto. Dice, ¿cómo? ¿Que un sacerdote jesuita sí. inventando un aparato diabólico que dice que vuela? Vamos a ver. Entonces comenta esta crónica histórica que Guzmán eh, como que empieza a tener miedo. Ya apartarnos y apartaron luego sus historias desde, años después. Una cosa sí, porque ya empezó ¿verdad? a divulgarse que sí. le llamaban ya el padre volador o el volador y él quemó, parece que todos sus planos, en fin, quemó un poco toda la documentación donde se desarrollaba esa, ese primer. ...un globo, porque realmente es un globo... ...y lo no. llamaba la pasarola... realmente la sí, sí, ...los dibujos eh, y los planos de la pasarola... ...ese gran barco, ¿no?, para diez personas... ...que tenía una vela, que tenía alas incluso... ...pues eh, desaparecieron toda la documentación... No. ...y por eso, por eso al final... ...son los hermanos Montgolfier... ...los que se llevan un poco ese mérito de ser los primeros que construyen un, un globo aerostático de estas características, cuando hoy por hoy sabemos que fue Bartolomeu no, pero es, de es tremenda la historia de Guzmán, porque es la demostración perfecta de cómo España y Portugal perdieron el tren de la historia en el siglo XVIII, es decir, cómo alguien es capaz de hacerlo, pero con conocimientos estudio, análisis, pero no hay ninguna industria ni nada que lo siga después, porque la persecución inquisitorial, o la persecución en el caso de no, no a Guzmán que muere en 1724, sino, sino a los que podían haber continuado en la orden de los jesuitas su herencia con la persecución que hace Pombal en Portugal y luego en España, que se expulsa como sabéis, la orden jesuita de ambos países hmm. bueno, ¿cómo se aniquiló cualquier intento de pensamiento libre, científico o analítico durante años que nos colocó? bueno, pues a, sí. a lo que nos colocó la cola de Europa ya, ya sabéis lo que pienso, que la marcha de los nos perjudica un poquito en, en este sí. sentido creo que sí, aunque en sí, todas sí, sí. tampoco iba muy bien bueno, pero los austrianos eran más abiertos sí, pero mira, no había mira. tampoco ningún interés científico de hecho hay que reconocer que Felipe V por lo menos trae un poco es decir, cuando nace las sociedades de amigos del país las primeras academias ah. pero era en general, o sea, es que no se aceptaba el pensamiento bueno, el caso de Diego Marín un Burgales, que es el siguiente que había traído, pues es el ejemplo perfecto. ¿Este qué hizo? Diego Marín era un pastor, eh, había nacido en Coruña del Cone, en Burgos, en 1757, era el mayor de siete hermanos, y bueno, era un hombre sin cultura, pero cuando tenía 11 años, era un chico muy listo, se demostraba que, claro, la gente no es tonta por naturaleza, puede ser perfectamente inteligente, y con una buena educación y una buena orientación hubiera tenido un enorme éxito, pero... ...desgraciadamente en España, como estábamos hablando, no había una educación pública eh, extendida, la población era analfabeta en más del 75%, y el caso es que este chico, con, cuando era un niño con solamente 11 años, se le ocurrió un mecanismo que mejoraba con mucho un molino que había en el río Arandilla. Bueno, tuvo tanto éxito que vio que se le daban muy bien las maquinitas... Y se dedicó durante los últimos años de su niñez y primeros años de juventud a diseñar máquinas en su tiempo libre que permitían el concepto esencial de la máquina en Occidente, ahorrar trabajo y mejorar el rendimiento. O sea, es que es eso el maquinismo, básicamente. O sea, es el gran éxito que tiene Europa y que, sin embargo, España no supo aprovechar. Bueno, pues este, este tipo fue capaz incluso de, de crear un sistema de telas, bueno, un sistema de una máquina que fabricaba paños de tela o incluso una sierra mecánica que conseguía seccionar mármol, lo que utilizaban para la cantera del espejón. O sea, uh -huh. tuvo éxito en todos los años e inventos que hizo, pero él estaba obsesionado con ¿Eh? el vuelo. Y eh, en 1793 construyó, después de años y años de observación de los, de los pájaros, de, del, del mecanismo de vuelo, algo parecido a lo que hizo Leonardo da Vinci, pues construyó un pájaro de madera y de metal. Ahí había una gran ventaja, tenía un armazón metálico que lo hacía muchísimo más sólido de lo que hubiera sido habitual o lo que era habitual en los diseños de la época. Y con una superficie que recubrió de, de telas, plumas y alas, le colocó dos alerones que se podían manejar y controlar por medio de dos manivelas. Bueno, el hecho cierto es que con ello él pretendía volar ni más ni menos que desde Coruña Alconde Conde hasta Burgos de Osma y luego hasta Soria, ¿veis? Nada. El tío le echó valor. Y como necesitaba ayuda, pues convenció a dos amigos suyos, a Juan Barbero y a su hermana, para que le ayudaran a lanzarse desde, <risa> desde Coruña Alconde, Conde, ¡Nada! desde el punto más alto. Y efectivamente, el 15 de mayo de 1793, él cogió y se lanzó. Y su planeador planeó, no se estrelló de hecho recorrió ni más ni menos que 300 metros de distancia hasta que tocó suelo rompiéndose bueno, el, una pierna el, un, perdón, un perno del, del eje del, del, del planeador que quedó destruido pero bueno, 300 metros de planeo es algo más que eh, notable, ¿qué pasó? pues lo de siempre se empezó a conocer y eh, bueno, él se puso automáticamente a perfeccionar los puntos débiles de su planeador, de hecho tenía una idea muy elaborada de cómo tenía que mejorar pero su vida se arruinó a partir de ese momento para siempre el pueblo, en el pueblo se enteraron de lo que había hecho, se le denunció por, por brujo ante la Inquisición, eh, los vecinos quemaron el invento, el planeador porque consideraban que era una obra del diablo y al pobre Diego Marín le dio bueno literalmente un infarto, se murió Un, un año más, bueno, parece, años más tarde. parece que estas cosas solo ocurren en España pero me estaba acordando mientras que escuchaba a Carlos de la historia de Denis Papin eh, por ejemplo, el, el gran artífice de la máquina de vapor sí. eh, no WAPS, sino Papin el francés, sí. eh, el auténtico gestador de, de estas cosas y cuando hace su famoso barco eh, desplazado por vapor y palas y, lo quiere, y pretende ir desde Alemania hasta Londres, navegando con ese barco estamos hablando de septiembre de 1707 sí. pues, ¿quién le hunde el barco? los bateleros alemanes O sea, los, los remeros llevados por sus sí, patrones pero, eso, fíjate, pero yo eso en todo, en todo lo veo más razonable porque es competencia industrial si sí, la sí, sí, industria sí, sí, es competencia para que, la gente que vive con sistemas que, peores pero que te eso queman los en cualquier parte del mundo claro, ¿eh? pero es como los lúditas del siglo XIX que quemaban las máquinas de vapor porque pensaban que eso iba a arruinar el mundo porque pues sí, había sí, un sí, paro sí. enorme, etcétera sin embargo, eh, es que claro es decir, yo es que siempre que pienso lo digo Marín es que es que es contemporáneo prácticamente de Fulton y es posterior a Bussel, es, decir, es posterior a los primeros que diseñaron los primeros submarinos autónomos en Estados Unidos o las primeras máquinas de vapor sí. navegables es, es posterior o, sea, o contemporáneo sí. de, de Whitney y la desmotadora de algodón, es, decir, es que en tanto que el mundo eh, eh, caminaba ya hacia el diseño, la industria y, el, y la creatividad y el ingenio en España se lo quemaron por brujería y le acusaron de demonios es que, fijaros, o sea, es, que es una cosa <coughs> de verdad increíble es un poco la historia de la incomprensión pero fijaros que justo cuando está haciendo ese intento de vuelo Diego Marín Dos meses antes, el 9 de enero de 1793, el francés Jean-Pierre Blanchard está realizando la primera ascensión en globo en Filadelfia y, sin embargo, a él sí se la reconoce, es decir, Blanchard... Está dentro de esa historia que, de la aeronáutica que, y sin embargo... Unos Diego meses Marín, después es el que pasa al la, canal de la banda. Sí, sí, se sí, incomprendido, sí, pero es sí. que siempre ha sido así. De hecho, cuando todo el pueblo se sueleva, va el cura, va el bachiller, va el barbero, <risa> <Todos ahí. risa> sí. en fin. Y, y le quieren pegar. Claro. Pero incluso inchar, la gente el... culta del sí, pueblo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. por las cosas que ocurren, ¿no? Que, que muchas de los pioneros tienen que asumir, ¿no? Esa... Sí, por eso te digo que es un poco esa historia de la incomprensión. Es decir, aquellos que se adelantan un poco a su tiempo, pues al final pagan estas consecuencias. Y mm, mm, encima, si habías nacido en España, pues bueno, pues más todavía para que tu nombre haya, querido, haya mm, quedado ignorado. O sea, que en la medida que puede servir este monográfico, por lo menos para resaltar un poco pues venga, a estos anónimos pioneros. Se lo vamos a dedicar a la memoria de Don Diego Marín. ¿eh? Se este, este. le van a hacer o han hecho ya un monumento en Coruña del Conde, en Burgos. O sea, que ah, ya le tienen reconocido como uno de sus preclaros personajes. A buenas horas. <risa> bueno, pues eh, fenomenal Jesús Callejo. Toma, te voy a dar un pequeño obsequio. Es una réplica exacta del modelo de Don Diego Marín, ¿eh? Ah, Pero tienes que probarlo, ¿eh? Sí, sí, claro. sí, sí, sí Te vamos a subir a las Torres Kío y a ver sí. hasta dónde llegas y allí, bueno, voy preparando ya el pitafio Para ti, querido Carlos, toma este globo de Guzmao ¿eh? Gracias, gracias eh, tienes... Mira, lo voy a guardar aquí junto con una estampa satírica que me he traído, que es muy graciosa sí. eh, Se conserva en la biblioteca municipal de aquí de Madrid eh, Es de 1784 Y corresponde a las primeras Bueno, a la, a la cantidad de cosas que se les ocurría a todos Cuando empezaron a volar los primeros globos Y en este caso no es ni más ni menos Que la representación de una corrida de toros Aérea en la que el torero y el toro están <ríe> sujetados por globos y, y están toreándose en el aire. Entonces, no, bueno, pues era, era, era satírico, claramente, ¿no? Pero que era gracioso porque me recordaba al, al famoso torneo de autogiros que se diseñó en un anuncio inglés de, de, de principios del siglo XX. Y dices que el toro y el torero allí... <ríe> sí, sí, los dos hay cogidos con un globo. No diré más.